De las montañas entre Mordor y Malamon, vivía Aron, hijo de Falafel y el del Bar. Un día se encontró con dos pequeños hobbits y porque ahora vuestra misión es escuchar ¡Atención! escuchando. Sanfaz, fast fast fast fast fast. fast. Fiesta. Fiesta. Bueno, bueno, ya está Primer, primer pro programa, primer programa del año para nosotros, Buen Sanfaz desde la Sicili, un eh. miércoles más aquí. Perdona. Vamos. Como el primer programa de qué hay de febrero 14. Ah, vale, tío, feliz 2014. Hostia, no es el primero que hacemos este año, ¿no? No, tío, ya llevamos como dos. Vale. Eh, sí, todos. Mierda Pero sí, es el primer Segundo de... programa 2013 No, tercer programa 2013 Para nosotros no Bueno, traigo Beni, ¿qué te pasa? Que estás ahí empotrado a la pared Que estás encontrando algo Bueno <risa> Eh... Que hoy tenemos de todo Tenemos quejar el día como siempre Tenemos temitas varios Tenemos varios temas Tenemos un poco de, de conciertos Tenemos artistas varios Tenemos varios conciertos Tenemos conciertos... Con artistas Bueno Y tenemos eh, de todo un poco Creo que no queda nada más Sí, bueno, canciones Eh... Bueno, pues hoy Debido a... Bueno, no hacemos Ningún problema especial Ni nada por el estilo Creo que vamos a ir Por la misma onda de siempre Y creo que con este Puto día estos días que está cayendo Tú sabes que existe Una cosa que se llama Sol, ¿no? No, no me lo creo Pues tío es, bueno, mí, Mis padres me hablan de ello <risa> Cuando eran jóvenes No he Algo así No sé, yo no lo he visto Desde hace muchos años Pero... No sé, creo que hay algo ahí que... Yo ejemplo, no me hago la idea otra cosa que, no sé, hay lluvia, o sea, no me... Viento en no la cabeza, o Y la ciclogénesis. Sí. Pues... Uh, lo que iba a ir diciendo, que... Eh, vamos a ir con el primer tema de un grupo de Cataluña, que son los máquinas, motor zombies, y... Bueno, pues eso, y yo quería, ya que estamos con un día pasado por agua, o a... Quiero poner más surf que nunca. Joder, pues van a venir... Vamos... A toda hostia pues hombre, van a venir a darlo todo Todo Y de hecho Motor Zombies Bueno, un grupo de Creo que son No sé, son de Alfaz del Pío O algún, no sé Un pueblo por ahí de, de Cataluña perdido. perdidos, por... sí, Pueblos Perdidos Sí, Pueblos Perdidos Y debe ser el cantante Debe de, ir de a trabajar de enterrador O sea eh... Bueno, pues ya, ya, ya Pues por la canción Ya, ya está sí. todo dicho Y un colega que tengo yo pa, Habitual al programa Que no va a decir el nombre Por donde publicidad, ¿no? no por donde publicidad <risa> <risa> Eh, Víctor Bueno, pues el tío no se le ocurrió otra cosa es hacer unas coñas Y venía el cuento de, de que él estaba se metió en un cementerio a hacer el chorra Y le dijo el tío todo cortante y sonante ahí ¿O sea, se encontró con el tío mientras estaba currando el otro? No, no, se encontró en un concierto Ah, vale Y le dijo, ah, pues yo... Porque como la temática es de zombies y cementerios y cosas así Pues le dijo la broma de que hoy está en un cementerio, no sé qué Y le dijo, yo soy enterrador y, ahí El la... Víctor Blanco <ríe> El otro negro... Le dieron la mano Hace <risa> un logotipo y, y ahí tienes ¿Cómo es el logotipo de...? De, de Manos Unidas de Manos Unidas En The Moon Bueno, pues vamos a ir a Motor Zombies Un poco de Motor Zombies Horror, Horror Express Leven y Eta noche de pánico en el transibigiano Nunca podrá sobrevivir Eta no es, pasen sin dar sus hielitos Saben que jamás podrán so Pues este grupo Rockabilly Que hayas escuchado Para que le mole Ahora estaba mirando Aquí un poco La info de ellos ¿No? Pues 2005 Nacen en, en el 2005 Y eso pues o sea, Con trabajo todo disfrazados Con unas pintacas De la hostia Y La verdad es que Mola mucho El rollo que se traen Hemos puesto Una buena canción También te hay que decirlo Mola, mola tienen mucho te Tienen temazo La noche igual Furgis también Mola un huevo Y sí, sí. Tienen así pues eso, Esa estética Eh Sí, rockabilly Disfraces, también pues esa influencia de los Matching, ya se ve, ¿no? que se ve De Meteors, este tipo De Psycho Billy Que, que la verdad que a mí me encanta y, y nada pues ahora Vamos a seguir con otra canción eh, Vamos a ir a otro Que es un tema que me apasiona mucho también Que son Lágrimas y Rabia Ay. Me llega al corazón Ay. Eh, Lágrimas y Rabia de, de los De los Oigo Niñaki pero no sé dónde Eh, no, es un televidente Es un que, televidente Es un televidente que no nos ve, evidente Ah, vale, vale oh, Y nada, que... Pues eso, que... Eso, vamos y, a poner... Lágrimas y rabia de sin y Dios Y, y, y vamos, vamos con... Lágrimas y rabia, sin Dios, vale si, si te quitas el puño de la boca Ya estamos otra vez aquí de vuelta Esta vez escuchando Los Indios Que es un grupo de Madrid, como lo que estaba comentando antes Que es un grupo que está en activo Que bueno, que sacan disco cada 10 años, la verdad Empezaron allá por eh, finales de los 80 Siguieron sacando discos Luego a mediados de la década, de los 90 también Volvieron a sacar otro disco en el 2001 Y creo que han sacado el último en el 2011 Y no, bueno, pues eso En su inactividad siguen haciendo cosas, la verdad poke mo que mola. te ha gustado la canción está bien la canción me ha gustado la verdad nacen sí, en cada, cada letra como cada 10 años hacen un disco nuevo cada muy mucho tiempo la verdad que la música es muy diferente en cada disco pero bueno, pues está habla mucho y nada de lágrimas y rabia sin dios pues vamos a pasar también a una de sin Dios, al grupo de sin Dios de los Ochentas, que ahí Benny nos iba a comentar O que me ha comentado antes Algo que, si quieres contarlo Lo que me has dicho Que deben tener una tienda de discos Ahí en Madrid, ¿no? O algo así Sí, tienen una pequeña tienda de, de discos y, y camisetas y tal y cual Y movión de discos Sí, extranjeros y tal Y está muy bien, vamos ¿En el mismo Madrid? Eh, sí, en el barrio de Chueca Toma, La calle y eso pues no va no a decir Pero sí, ver, vamos Pero que quiera que lo mire ...que bueno, se pues llega a Roma, ¿no? <risa> eso es, que busquen... ...puto ya. el vago. ...bueno, pues sin Dalilo esto... ...ya que... Eh, ...este mismo, el 13 de febrero... ...iba a, iba a leer un, bueno, un comunicado que me dieron aquí... ...del 13 de febrero, el Tribunal Supremo de Madrid... ...revisará la condena al seis, de seis años de cárcel... ...a 15 jóvenes de los tierras... ...su delito haber sido y ser... ...y ser militantes políticos de la izquierda... y ...independentista... ...a partir del día 13 y si confirman las penas podrían ser encarcelados en cualquier momento. La única manera de parar estos ataques es movilizarse y denunciar estos casos allí donde podamos. Os animamos a que denunciéis estos hechos, nos ponemos nos podemos no, no podemos permitir que sigan me, metiendo a la cárcel a nuestros jóvenes. Cada uno como pueda y donde pueda, os animamos a denunciarlo. Pues dejo ahí y si quiere alguien más información que nos nos envíe porque aquí tengo ahí un, unos textos sobre la condena y todo pues todo el tema del el proceso que se está haciendo pues desde desde hoy mismo vamos y nada eh, también se está siguiendo la rete y estos días ha estado siguiendo y, y más o menos si estáis escuchando las noticias por aquí pues eso están dando ahí un proceso pues el último eh, dando ahí un poco la información y nada vamos a ir con el tema ya aprovechando sin dios y vamos a meter cárceles <risa> Ay, bueno, te bueno. Pasa, tía, ahora, nada, eh? yo he venido aquí en Boca Cascadete, que claro, estábamos comentando el tiempo que hace y aquí uno no, no levanta cabeza. Corté pa otras constipado y bueno. Eso es porque no llevas doble calcetín. ¿Que no llevo doble calcetín? Ah, oh, sí, lleva doble cal... de los Simon. Sí, vamos, oh, mira cómo sabe. Bueno, bueno, y nada, vamos a seguir con la próxima canción, Los Happy Campes. Sí, Hola, me iba a poner un temita de esta peña que hace punk rock. Un rock desde Las Vegas bastante rápido y, y melódico y bueno eh, son tres componentes de... de medias de los 90, 95 ¿De altura? Sí, un... <risa> Increíble <risa> <risa> Bueno y, y eso eh, no sé si te suena a ti, ¿salía el boomfight Fight? ¿Te suena? No A unos vídeos que había antes bueno, la verdad es que era unos vídeos que habían hecho unos hijos de puta Se dedicaban pues a A vaciar a la peña base de pasta Más que nada abundos Ah oh, si sí me suena pues, Ahora te suenan sí, sí. <ríe> Bueno pues sí pues La verdad es que los Happy Campers Banda sonora total Y creo que a raíz de ahí los conocimos Y nada que me acordé de, de Alex De un viejo amigo el otro día Que me molaba muchísimo este grupo Y bueno esas tardes ahí patinando en Anoeta El tío con los cascos y tagareando esta canción Buenos tiempos Y, y me apetecía ponerla Eta... te la dedico, Alex Y eso, metela al ruido Pígala al ruido Y vamos a ver Wai da <risa> fleas As they march a The body back out Doesn't matter anymore How quickly we become Uncivilized Talk to work. Está dame. Ya Pero mira me quedo me quedo quiero... bueno, bueno, bueno, bueno. no tú no sabes con qué te hablo, o A que, a, que, a que te saca la pistola, oh, que, saca pequeña, la que, te la pistola. que te saca la pistola y para Bueno, bueno, bueno, ¿qué ha parecido el tema de los eh, campeones? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Me lo diqueo total Joder, esas tardes californianas en el último Ay, tí... ¿Cómo de se buenos de tiempos Joder, Joder. la lluvia mierda que hace la Bueno, nada, Ay. que no sabía, que, que por lo visto parece que van a sacar un, un tercer o cuarto CD para 2013, para mayo Están armando con, con el pavo este que ha grabado y Amegadez Amegadez o Amegadez Amegadez, con al final, <risa> y, tal, y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal está A ver, a ver, estaremos impacientes no? Ay, Dios, Sobre todo ya, esto, mira, mira lo agito mis dedos Wants eh, tengo un chiste, tío Suéltalo. Venga, va, va uno a un... Eh, va, va, va uno a un... Joder, a un oculista y le dice... ¿Qué letra de B hay? La... A ver, mire, mire bien, mire bien. La... A ver, obsérvelo mejor. Mire bien. La... Del médico se gira. ¿Cuál coño es Isla? Ah. Bueno... Ahí está, sí, dale caña Bueno, tío, era, era bueno Tienes he tiene remordimiento, ¿no? Con, con los <ríe> amigos oftalmólogos Dedicado tío, a todos los oculitos hijos de Bueno, va, pues vamos a ir con otro grupo Ahora vamos a Zaraoz De Las Vegas A Zaraoz, que es casi lo mismo vamos. Y un sitio donde se hace mucho sur Pero no vamos a poner un grupo de sur de Zaraoz Vamos a poner un grupo de Punca el rol del bueno, dictadura eh, Con miembros de Hell Division Y nada, vamos a sacar su... Vamos a poner uno de sus últimos trabajos Que es lo de bajo... Que sería bajo la sombra del miedo Que lo han sacado en mis tape Por no decir en casete Y... No lo no quieras eh, Pues eso, lo han sacado ahí un casete Y han sacado también en... No, no tape, Pues un mis y un 12 pulgadas Vale mis, saca, Lo han editado de dos maneras Y nada, pues vamos a poner un temilla de ellos y, y vamos a ir a darle a la Dictadura. Dura. Dictadura. Quedar tirado en casa Haciendo nada, la puta verdad ¡Pues por... páralo! Joder. A pelea anterior 3, olvídate Mierda. Sé que es peliculón, pero no Joder. Tienes una cita ¿Qué me toca? ¿Qué, qué, qué pasa? Voy... Pues... Se mogambo, tío ¡Mogambo 23F! Vamos a dar un golpe de estado ahí en toda Joder, ya ahora lo, lo damos nosotros no lo da nadie, macho eh, Ahí estamos, y la Sien Que se reúne ahí para recantar <risas> fondos para, la, para aquí, para la autogestión De, de nuestra radio libre que Rentería Horereta Y nada, a ver, ¿qué, qué tenemos? ¿Qué tenemos Pues dímelo tú, me suena que empezamos la tarde a base de Ancherkis, ¿no? A base de Ancherkis, Seiretan, se abre las puertas ¿O sea, toda la movida empieza a las 6? Bueno, no, se abre las puertas no, Vale empieza a las 6 y media, pero se abren las puertas a las 6 Hay que estar preparado, hay que estar preparado Eso es menos 5 en la puerta, vamos, ¿no? Eso es, ahí, Bien. con las xoxas preparadas Y bueno, que vamos a tener eh San, un Cherky de igual decir Santeski. <risa> bueno, vamos a tener un Ancherky aquí de No estoy para nadie, Charleston. JB Pedras en Scutik. Luego sobrevivir más sobrevivir en un vaso, teatro que madura compañía compañía que madura compañía Ojalá. vale todo eso tiene muy buena pinta ¿no? pero yo no me voy a ir hasta allí si nadie me promete que me va a dar de cenar o algo porque es que si eres un marrón pues si yo sí, sea, pues, ya que voy hasta allí pues tío a las 9 vamos a hacer a fari mundial ¿qué <risa> te estás contando? mundial <risa> mundial <risa> mundial <risa> mundial <risa> <aquí>. <risa> ¿Y qué vas a tener? Es un 100% vegetariano, ¿eh? Hostia Y vamos a tener, pues, bocatas, empanadas durante toda la noche o A sea, eh, todo 100% vegetal Eso es, bocatas, empanadas, falafel, para el que quiera Y el que le entre de hambre, pues, a las 4 o 5 de la mañana que... Seguirá habiendo comida durante toda la noche Pues habrá ir comida para todos O sea, que el que no dura hasta las mil porque no quiere, vaya Eso es, si el que pase hambre, pues... Porque no quiere <risa> Porque quiere No, no, porque no quiere Porque no quiere Bueno, pues eso, después de la comida, la comida vamos a hacer, vendrán los conciertillos aquí de la peña de Casernarat, Incógnita y Xuriak. Eh, ¿esta peña que es Peña de, de Rentería? Pues los Xuriak sí, son un grupo nuevo que son de Rente, los Casernarat y los Incógnita con, con mucho son de Rente. Son de rente pues tres bandas de rente pues ahí la ventaría representa es representando 00 representando y nada también íbamos a decir que bueno vamos a hablar ahí de algo que tenemos preparado aquí la way and fast company bueno a ver si, si no nos quedamos a media porque supuesto tenemos un buen colega que seguro que ahora mismo no nos está escuchando se llama basur y saludo al basur que nos ha hecho una Camisetas de la hostia, la verdad es que han quedado muy guay Muy fina, muy fina Muy fino, muy, muy bonito y bueno, pues la intención es Hacer una pequeña puja con las camisetas Para recadar pasta para la radio Y a ver si la gente se anima Y pues si se anima Si se anima guay, si no, pues, pues probablemente sea por la mierda de cuña Que llevamos haciendo durante un minuto entero sí. Bueno y por último El taguero, DJ KobeBot Y DJ Kax O sea que te puedes pasar ahí Desde las 6 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de las tardas Madre mía Del amor hermoso Y joder Pues nada Ahí os animamos Que os vengáis a A, la a Mogambo A ver ahí a, pues a todos los sinchiliqueros Que estaremos ahí dándolo todo Y... Hombre la cosa va a ser Que yo creo va a haber Un ambiente de la hostia Música en directo Siempre está bien Cenorrio Joder Ancherkis A mí eso ya me parece la hostia Sí, sí Y joder Pues la verdad que Todo esto tiene... me imagino que... ¡Qué tiradísimo, ¿no? Estamos hablando de... Estamos hablando de un precio módico de la voluntad... No, eh, no sé, no, no... Joder, no pone el precio. Oye, tío, no ¿el precio cuánto es? Bueno, ir, ir con mucha pasta, por si acaso. <risa> bueno, pues... Eh... Nah, bueno, Nada, que... le damos al Venga, habla del siguiente grupo Que es uno que te mola a ti mucho eh, ¿El que hablar de, de grupo? Sí de gru bueno, de bueno, grupos... Vamos a poner una banda bastante mítica y adentro del, del punk rock Una banda de, de los 90 se llama Fire Inside Tuffy. Y bueno, yo quiero poner una canción De, de Lancer Data Que fue lo primero Que conseguí de ellos Joder, a mí la verdad es que me encantó. Eh, a día de hoy, si me lo pongo cada medio año, también me sigue partiendo la hostia. O sea, si lo vas a poner ahora te va, te va a emocionar. Ah, espero bueno. que sí. Ah, vale. Igual mal, no, no me gustaba tanto como ah, eso. Hostia, <risa> qué bajón. No, no, yo seré... O sea, voy a decir la verdad, sí o sí, ¿eh? <risa> no, te lo juro. Bueno. Y, y bueno, después han caído varios CDs más, hasta no sé qué año. Yo creo que me quedé en el Sing de Horror, creo que era 2003 o algo así, que, que no estaba mal, pero ya se sabía el rollo que que se iban un poco a pique y está todo cambiando un poquillo y al final pues está el power haciendo un punk glam que yo que sé que cojones y al día de hoy no se le reconoce al tío siquiera y, y bueno pues os pongo con esta canción a ver si os mola se llama Prony Bottom Sunday y allá vamos sigue gustando ya que yo no sé cómo decirte a mí, a mí me ha encantado maravilloso y bueno nos hemos quedado un poco ahí pero vamos que las mierdas en Mogambo siempre van a seguir costando un pavo así que no no hay ratillas cabrón uh, imita imita Joder. bueno venga venga, venga pues oye que tenemos tenemos bueno. contenido y el otro día en la babarrunada era la Sintilek pues yo me puse a hacer a entrevistas y hombre Que bien Y no tuve el mejor Mejor idea Que sacar no, a la calle Eso te iba a decir Que, que mejor que sacar el móvil Para hacer entrevistas Rodeados de, de borrachos No me imagino <risa> Y... <risa> de ahí se lo puede salir algo bueno Y entonces Tuve la brillante Tuve la brillante idea Tuve la brillante idea De De sacar el móvil Y decir Haz una queja Y entonces ¿Qué hice? Pues Paré a uno a la calle Paré a uno a la calle Y le dije ¿Qué? Hazme una queja. Y esta fue su queja. Eh, bueno, mi primera queja esta del día era para quejarme por toda esta gente asquerosa que va todos los días al gimnasio a ponerse todo cachas. A todos esos cocineros hijos de puta que con dinero público hacen mierdas como el Bass Culinary Center y todas estas guarrerías y además son los únicos representantes de Euskadi en el mundo, junto con la oreja de Van Gogh y su puta madre eh, también quería eh, agradecer el asco que me dan a todos estos tipallos y toda esta élite de policía en general que nos rodea en, en nuestro pueblo y como no, pues a a toda nuestra gran querida élite política que contribuye diariamente a que seamos más miserables dentro de lo que podríamos ser ya y sobre todo quería hacer las gracias a ti que les votas, hijo de puta y a todos los que les votáis y eso sí, pues como no decir golaeta militarra pues tenemos ahí la queja y oye... Como que hijo de puta. <risa> no si no se ha salvado nadie, no te preguntes. <risa> bueno, pues ahí tenemos una queja de aquí de pues de la gente de Rentería, ahí <risa> representando lo que es Rentería, pues pues un Cuba, Oristas Underground de la Habana. Bueno, bueno, pues ahí teníamos quejas, ya sabéis, que si queréis enviarnos quejas, enviarlas. Si no pues pues no se envíen. Y si las enviáis pues podéis Otras. enviarlas al mail que tenemos ahí en nuestro blog. Sí, porque hay mucha gente ya muchísima gente, dice, dónde puedo ir a quejarme, dónde está, dónde lo mando? Pues, al mail, joder, al, al mail. lepastordonteuskadi@gmail.com. Ahí dice, vale, correla Si queréis enviarlo y si no no lo envíes. Bueno, ah. y nada, vamos a ir otra, venga va. Ahora ya por fin vamos a entrar en el, te en el tema de olas y underground y Hola, venía a buscar a Lola. Y... <risa> hostia. Sí. Eh, Dirtisurf, venga, vamos a ir con un grupo de Benidorm. Ah, mm, hostia, pues uh, el Benidorm se mueve, eh. ¿eh? Pues sí, la verdad que merece mucho Me la pena. que no, pero... Aparte que los Dirtisurf son peña que han estado... Bueno, son la peña de Somnámbulo Records o... Llevaban una, un sello, sobre todo que han editado un mogollón de bandas, como pueden ser los... Eh, low, low Point de Amsterdam, así como más internacional luego bandas de allí pues la moto de Fernan, los Dirti Suf obviamente, los eh, pues, no sé, sin fin de bandas también pues estos de los uh, Scream oh, no me acuerdo ahora el nombre pero ah, no se me ha olvidado el nombre, no pasa nada, los Harrisons también eh, un, mo un montón de bandas de esa, zona, Agara... de esa zona del... del... ...de Valencia... Bueno, <risa> ...de Comunidad Valenciana... ¿no? ...ahí tenías que haber relajado... Claro. Sí, ¿no? ...sí, pues y... nada, vamos con, con la siguiente... ...con los bueno, Dirty me, Surf... Pues ...están dando ganas de quitarme la camiseta aquí ya... ...y hacer no, un surf... No no, vale. ...no, no, no la hagas... Vale. ...pues vale, dale al Dirty Surf ahí del bueno y... ...por cierto, uno de mis discos preferidos... ...sin duda, porque ya... Os, ...o esta canción la llevo escuchando hace años... ...y se llama El Gran Jefe, que es una del oeste... y del Western, mejor. Wow, yeah. Y que me encanta esta canción. O sea, que dale. Dirty Surf. Nuestra nueva sección sí, ¡Hostia! Eh, ¡Hostia! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, ¡Sú! ¡Sú! ¡Sú! la hostia! ¡Hostia! Ah. Sí, ¡Hostia! ¡Sú! Sí, sí, sí, sí, bueno, vamos para adelante Venga, vale, eh, pues nueva sección Y sin dudas, nuevos, eh, o sea, queréis aportar aquí A canciones frikis a más no poder O estas canciones de... Que a todo mundo nos mola Venga, vamos a ir hoy con una de llamarle esto de, pues no sé Grink elect electrónico no, no, no te la juegues bueno si sí, juégatela, juégatela venga eh, Grinkor Tecnogrinkor vamos eh, con Me una unas ganas de ponerlo a tope o sea pues con la los la cascos verdad, ¿eh? a verdad, quedarme sordo ahí ya. más o menos esto es mira esta canción Es como cuando estabas en el Mario Bros A punto de pasarte el monstruo Joder, final Joder, qué tensión, no me lo y, recuerdes y la, y la música iba a piñón sí, tenía los dedos sudándote sobre la Game Boy ahí, eh. sí, <risa> eso es. Pues esto Viene a ser lo mismo Y la canción, eh, obviamente he La que más me gusta, que es la Illusions to the Max Y vamos a ir con este pavo Porque es un tío que, Eso por cierto, es, ahora cada vez pavo. Está teniendo más fama Más fama mundial Hombre, pero porque sale en la web and Aparte, ya la hemos puesto alguna vez De hecho, esta canción creo que ya ha sonado <risa> Pero bueno, vamos a volverla a poner Vas a dar cuenta a nadie ni yo así que. O sea, <risa> Exacto <risa> Pues vamos a ir con Getac Que es un pavo de, de Alemania de Yo lo conocí en un vídeo que salía El tío ahí dándolo todo con un radio casete Y disfrazado y como bueno todo rollo Posporito pues sí, Que tiene alrededor claro. mogollón de peña Que uno de ellos es rollo que va vesti bien vestido y tal. No ese es otro, yeah. otro Que también estoy buscando a ponerlo Algún día la pondremos Has, ese es Duracell es, Duracel. Joder, es heavy gemis... Y el que vamos a poner este Pues eso es Electrónica Muerte Y el tío pues cantando En un radiocasset de niño De... de ¿Cómo sí, se llama? De colores rojo, amarillo Y azul y, y verde Sí, sí y, y la verdad que mola mucho O sea que Si le puedes pegar ahí Al ruido a este, este temazo Vamos a darle you <laughs> En ocho bits Para la próxima rave, tío eh, rep Representando Y rep petando ahí el... Joder bueno bueno, ah, bueno, bueno, bueno Pues eso era Se arriba el programa ¿eh? Hombre, con este temazo Mira al Beni que sos... Eh, bájate de ahí Beni, que andas <risa> <risa> Bueno, tío, venga Sácate la canción del ojete Y dinos que viene después Bueno, voy, voy a poner un, un temita De los 9,95 De... O sea, ya, todo. Ahí va, joder, ahí me ¿Sí? de No, no, no, 95 desde, desde los madriles Un grupo que se forman en 97 ¿De qué viene el nombre? 95, bueno, de los madriles Un grupo que se forma en 97 <risa> ¿Hace más algo más? No, no, no, para nada ah, bueno. No... bueno, pues vamos a ver una canción que se llama Se llama La máquina Y a mí me parece un muy buen tema oh, La verdad es que tienen de Disca un discazo y luego creo que, que una maqueta también sacan... ¿Es adjetivo? A ver, espera. Disca, saco. Disca, saco. Es cuando es un disco, pues va a saco. ¡A saco! ¡A saco! ¡A, a, saco. a saco! Y vamos, a saco, vale. Bueno, pues no me no, pidas más, tío. Es de enfermo. <risa> bueno, pues eso. Sacaron el 2000 CD con Flower Records y, y aquí va uno de... Un, un temita de este CD. Ellos me encerraron aquí. Llevo aquí muchísimo tiempo y no me soltaran nunca. Le, le habrán dicho que un día lo soltarán pero no lo ves verdad nunca saldrá de aquí porque mide el mundo está hecho en una fábrica y algunas veces hay máquinas máquinas defectuosas las meten aquí las máquinas defectuosas no saben que son defectuosas pero los que dirigen la fábrica sí ellos saben que usted es una máquina que no funciona Hay más conciertos así interesantes <tose> Y así, conciertos interesantes <risa> Que, que, que pegamos <risas> que Salimos volando Que tenemos ahí los... Para la peña Doñati Esa peña doña <risas> ¿Qué pasa, gente? Bueno, de maones Mahones, Nieves, Surrondes bueno. eh, Por el Gasteche doña O lo vais a tener eh, Merece mucho la pena, la verdad Y luego para también eh, para la peña de Zaya Que estoy viendo aquí que están los Ilayari Yanni Managaitz mmm, Con Bolaco también Y al parecer también Tenemos a Rosila Yari en Basauri Con Acid mes Que han cambiado ahora el, el estilo Por uno más stoner Y más mmm, Guitarreo pesado Como le mola al Benny Yo me quedaba más con el jarkoretillo Que llevaban en el primer EP Pero bueno A, a gustos Colores Acid mes uh, Acid Mesh, acid mesh. <ríe> Y luego pues los es Roma La peña de aquí de, de Donosti Bueno, Donosti, pastigarraga eh, O donde ensayen, pero bueno, que son de Donosti vamos. Y Por último, Raiser, también La peña de Logroño Y nada, hablando de Logroño, pues vamos a ir con otro grupo Que nos han enviado Potra, ¿no? Joder, machos, <ríe> sí. eh, Vamos a ir a qué bien, qué bien. Vamos a ir a un grupo Que nos han enviado su, su Tercer EP, que se llama eh, Aburridos como tardes de domingo Y vamos a ir con un Temilla suyo, que es la de Nos engañan Nos engañan <risa> Nos engañan Vale Y nada, pues es decir que es un grupo de Logroño Que es... Eh, eh, se juntan en 2005, verano, es, verano, 2005 Se es. juntaron y tal Y pues en su tercer trabajo Bueno, el primero estuvieron tuvieron Un, EP con, un split con los anti, antibióticos Se, segundo con nuevo eh, nuevo arte de vivir y el último es este, pues aburridos como tardes de domingo. Y, y eso, pues vamos a ir y darle las gracias ahí que bueno, que nos han enviado un poquillo para que les pongamos aquí la radio, y nosotros encantados y para lo que nos escuche y tenga un grupo, pues eso, que se ponga en contacto con nosotros y ya les pondremos algo en Si, si lo manda que una queja ya pues puta. Joder, vale. pues eso pues ahí lo ponemos. Damos palmas, vaya. Fue culo <risa> Bueno, vamos a probar con la Vamos a ir con la 4, ¿no? Por si acaso Venga, no la jugamos Venga, va, tira Pégala el ruido Hiten ere zektzen du Bien, bien, bien, bien, se bueno, va muy bien, la verdad. ¡Ah, no se sé, ah, no no no sé, le lees! le lees! cómo se pega esa mierda! Tío, es que puta música actualmente de, de 40 principales. ¡A 8, me gusta! ¿eh? Joder. Podrían dejar que... No sé, es crítica constructiva, pero... Completamente constructiva, sí. ¿eh? Sí, lo de... Está bien que usen el... la voz esta para modular y que suena ahí un poco rara la voz, pero... ¿En todas las canciones, tío? ¿En todas? Sí, para que suena lo mismo. Ah, vale, entonces tienes ¿tiene todo sentido Bueno eh, Vamos a ir ahora ya con... Otra vez con surf, porque Me mola, y vamos a ir <risa> ¿Qué va a decir? Porque no me gusta, hombre Pues sí, al final, ¿no? Pongo pues no, surf, eso es porque nos Mola, a mí no Eso es, eso, eso tío Venga, que sí, dale me mola. Vamos ¿Qué? a ir con The Nebulas eh, Un grupo apincado en Rhode Island De Nueva Inglaterra Eh, un grupo de nuevo milenio Que son, pues eso, 2002 En sacaron ya el primer disco Han sacado tres, tres trabajos, Nebula One It's Go Time y Self Title Y yo la canción que voy a sacar Que es eh, Es de un recopilatorio De varios grupos donde hay Un mogollón de grupos eh, Grupos eh, mexicanos Sobre todo, porque en México Se lleva mucho este rollo surf también y sale en un recopilatorio pues eso que es ahora no me acuerdo el nombre pero viene a decir eso Locos Instrumentales Around the World y vamos a ir con un tema que es la manda Mandalore Light de Nebulas y eso pues el sonido instrumental guitarras eh, distorsiones medio limpias y ese sonido ahí que me mola a mí medio limpio guarro al mismo tiempo con tocas de blues y, qué bonito y ahí dale acabando el programa, otro, el programa número 32 ya 32 eh, 32 dos programas y casi bien. a punto de cumplir dos años Joder, pues la verdad es que se dice pronto bastante sí. eternos treinta y dos ¿eh? <risa> programas uno por en mes. dos años está muy bien vamos haciéndolo poquito a poco, oye, mejor hacer pocos y mal, mal? que muchos sí? Sí. y mal no, que muchos y sí mal <risa> sí. Eh, sí, está bien Ay, eh, eh, nada ¿Qué tal día? Bueno, bueno nada, pues... lo dejamos con, con Multispil, una canción muy tranquilita, una banda de, de los estates, del, del 92, haciendo un rock, muy guay, y nada, para despedirse creo que, que, que está muy bien. Yo creo hasta que la, la canción, yo creo es la canción. Yo sí, vale, creo Venga, ahí, hasta la siguiente. Vamos a Vamos que the treasure esquina callejón con utopía junto a la colina de los sueños Forfiditos, dios te unean ve arracharle cose ré tal tornasol de no